presidente, ¿no? Se lo vio con cierta, yo lo diría con cierta tranquilidad, muy tranquilo, se lo vio muy aplomado, sabía lo que estaba diciendo, se lo veía eufórico, una euforia contenida, si se quiere, una euforia contenida, una euforia contenida, pero con un discurso muy contundente, que a la hora de hablar, un discurso muy contundente, eh, donde recordemos que, bueno, eh, se llevó a un acuerdo con, con los bonistas, en un 93,5%, ¿no? Y diciendo, Alberto, que de alguna manera se va a abrir el desafío de crear otra Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, me pareció interesante esa imagen y me encantó mucho las imágenes de los gobernadores, ¿no? Como que había como había como una especie de, de, de columnas vidriadas, ¿no? Por lo menos eso se parecía, columnas vidriadas donde se veía la imagen de cada gobernador, hasta se lo vio Alberto Rodríguez Sá. Claro. Quiero decir, ¿no? Sí, sí estaban que no todos había avalado, que no había avalado el acuerdo del gobierno no había avalado, digamos las negociaciones claro yo embargo, creo también que rodrígue presente cuando se armó la reunión eh, no hubo mucho lugar a la, a la invitación sino muchachos bueno se tienen que sentar acá este y se tienen que sentar acá eh, unos con mayor beneplácito otros menos pero eh, me parece que no había mucho lugar a a quedar afuera tampoco. Pero positivo, positivo. Sí, sí, sí, Además hacía supuesto. bastante que no veíamos a a Cristina en un acto de estos. Eh, sí la hemos es visto cierto. en el Senado, sí la hemos visto en el Senado, obviamente, pero pero no en los actos oficiales. Y porque oficiales. es un gran logro del gobierno nacional, ¿no? Eh, más allá de la agenda pandémica, este resultado, 93,5% de los acreedores aceptando el acuerdo, esto implica un 99% de reestructuración de la deuda, que es un 1%, que igual tampoco va a generar ningún tipo de problema, y te permite que en estos próximos 4 años, 5 años, eh, tengas el tiempo necesario para no pagar deuda y recaudar para pagar claro. posteriormente. Uh -huh. Así que ahora la agenda primordial debería ser la reactivación y también de lo que se habló, ¿no? lo que y lo dijo el ministro Guzmán eh, ver qué se hace con el tema eh, fiscal. Claro. el déficit fiscal que claro. implica por supuesto la pandemia, claro, claro. un gran gasto de recursos por parte del Estado, eso hay vamos a tener que ir regulándolo en los próximos años eh, y bueno, estabilizando la economía. Claro. Eso es sobre, todo, sobre todo recaudando. Yo a, a mí me parece no me parece mal, por ejemplo, si esta inversión extraordinaria que hizo el Estado pasa a ser una inversión ordinaria. Claro. Si todo lo que salió claro. eh, durante este 2020 que se mantenga, está bien. El tema es que ingrese, el tema es que se recaude exacto, y es bueno exacto, lo de es que lo de bueno, lo, lo del impuesto a las grandes fortunas, ojalá que avance, digamos, ojalá que, que sí. pueda meter en el Congreso. Mira, lo único que no me gusta del impuesto a las grandes fortunas es que sea por única vez. Porque claro. es extraordinario. Sí, exacto. Eh, exacto para la guita que tienen muchos, ¿no? Es que eh, ayer estaba sí. observando a, ayer observó lo que poseía Mañito o lo que poseía Niki Caputo, 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Ayer el que estuvo bastante bien fue Velocopit, que dijo, si ese dinero se destina para para ayudar a la gente y para mitigar la situación por, producida por el coronavirus, no tengo ningún problema en pagar eso. Eso lo dijo Velocopit, titular de Swiss Medical, y que tiene parte, digo, del este accionario de la Corporación América, de, de, de América TV, ¿no? entonces eh, me pareció me sorprendió me últimamente me está sorprendiendo mucho me locoi eh, no no creo que lo haga por demagogo eh, pero dijo si esto se va a destinar para mitigar el tema de la pandemia y para ayudar a la gente para que la gente no, no pase tanta son me parece bien que uno pague ese impuesto por única vez. me parece bien lo haría dijo raro es el primer tipo que escucho que está decidido eh, con buena voluntad a, a, a, a abrirse al al impuesto a, lo, a las grandes fórmulas no claro sí que recordemos van a pagar solamente 12.000 personas no aquellos que tengan más de 200 personas. millones de pesos es difícil encontrar a alguien que se pueda oponer a algo por el estilo pero bueno están y son creo eh, que juntos por el cambio obviamente está defendiendo estos minúsculos intereses pero minúsculos intereses pero sectores concentrados de la economía y muy poderosos que tienen su voz en el congreso la verdad que es así, de la mano de Juntos por el Cambio, uh -huh. que están intentando por todos Exacto. los medios eh, no ir, que no se lleven adelante las sesiones en la Cámara de Diputados. Porque claro. el otro día que dijeron, vamos, queremos ir de manera presencial, Massa les dijo, bueno, les dejo sí. el recinto, y ahora dicen, no, bueno, si no están todos los bloques, eh, la sesión va a ser, eh, eh, no, va, no va a ser válida. Bueno, están buscando la manera de no... No, más de no... el protocolo, Massa claro. les dijo, respeten el protocolo. Claro. Ahora dicen que el protocolo está vencido, según ellos, porque ahora están llegando todos, no sé si van a llegar todos, ¿no? Porque digo, salvo que vengan en coche, como ellos tienen autorización para circular por el país, quizás algunos vengan en coche a propósito, pero lo van a hacer a propósito porque quieren joder la vida, nada más. Entonces buscan sesionar en medio de una, de una gran tensión y más Mazzara dijo, bueno, fenómeno, júntense, pero el protocolo establece 40 diputados, nada más. ¿eh? Claro. 40 diputados, y Juntos por el Cambio no tiene 40 diputados, ¿sí? sí Entonces, ¿qué dicen los desjuntos por el cambio? Ah, no, no, pero ya el protocolo está vencido, así que nos vamos a juntar. Es una joda esto, ¿viste? Es una joda. Los no, tipos claro. siguen poniendo piedras el camino, ¿no? Siguen poniendo piedras en el camino. Claro. Son, son realmente incendiarios. Son, eh, como yo digo, flemáticos, ¿no? Sí. Eh, viven, viven lanzando flemas por el aire. Uh -huh. Son realmente, son nefastos. Son Habría nefastos. que ver en, eh, luego de... Va, a ver, me adelanto un poquito. Ojalá se se apruebe el, el impuesto a las grandes fortunas, pero en la continuidad política y sobre todo en la reestructuración, eh, ¿qué política toman el Gobierno Nacional con estos grandes empresarios, estas grandes fortunas, que en definitiva también son grandes empresas y de las cuales eh, es importante tener producción, tener actividad económica? No todas, eh porque muchas no tienen que ver con la reactivación económica, simplemente son financieras, uh -huh. pero las que sí... Eh, juegan, juegan sabemos esto, con muchas veces con... Bueno, está bien, yo ya te pagué el impuesto a la fortuna ahora vos no me cobres tal otra cosa. Eh, y esta dinámica... Algo. Son cosas distintas. Eh, Porque una cosa son los bienes personales propios de una persona y otra cosa son eh, los activos que uno tenga en una empresa y claro, los recursos de una empresa. Sobre eh, eso no va a ir el impuesto a las grandes fortunas. No, las obviamente que algo medio obvio digo, pero lamentablemente nuestra no obvio. hay que hacer cumplir la ley y los impuestos que ya existen, uh -huh. digamos, si alguien un periodista claro, decía, claro. con que paguen lo que lo que hoy están evadiendo ya sería un montón Alcanza. también. Pero bueno, agregar este este impuesto está bien. Que garpen lo que lo que fugaron, aunque sea que garpen el, el 2%, 3 y medio, ¿cómo es? 2 a 3 y medio por ciento, bueno, que garpen el 3 y medio por ciento de lo que fugaron, ni siquiera de la guita que tienen acá, de la que fugaron, que vuelvan a traerla. Claro, Eso y lo que, que y a partir de allí tienen, cómo eh, se, se se sienta, digamos que no sé si decir qué propone o qué impone el gobierno nacional para la reactivación para lo que viene, que es muy difícil también. Sí. Eh, alguien aquí al filósofo el filósofo contemporáneo Luis Lacalle Pou en Uruguay sí. cuando le preguntaron sí. por el dispuesto extraordinario lo que ¿Vos? decía para sí. justificarse <risa> para justificarse <risa> lo pongo en lejos en tercera persona eh, la excusa que ponía y, la, y una excusa que tiene la, la, la oligarquía si querés el el liberalismo es Eh, no podemos sí. morderle la mano al que luego va a ser el que nos ayude en la en la reactivación y vecino no la no calle pop pues, pero sí. no es que le morde la mano y, y, y no tienen se queda sin sí. plata digamos sacale ahora y sacale después y seguirle sacando porque eso es lo que va a reactivar pero creo que por ahí va a venir la excusa es tipo Ah bueno no saca viene la excusa Claro, nos sacan a nosotros que en realidad somos los que vamos a, a reactivar la economía, nos castigan antes de que podamos trabajar por el país, y, y ahí creo que hay que ponerse firme, digamos. Las concesiones eh, que le haces al Poder Económico no te las devuelven en otras concesiones. Uh -huh. eh, lo que no le sacás, ellos no te lo van a dar, eh, gentilmente. Lo peor es que ese discurso igual, se instala... Igual laucha, la yo creo. Igual creo, perdóname Leila, no, perdóname, sí. perdóname, perdóname un minutito. Eh, igual yo creo que hay más oligarquía argentina que uruguaya en Uruguay, ¿eh? Te digo la verdad, bueno, también. ¿eh? También. Son más los argentinos que ponen guita en Uruguay que los propios uruguayos, ¿eh? Porque Uruguay te, no está pasando un gran momento económico tampoco, ¿eh? Atención. Eh, lo Siempre lo decía Mujica, cada vez que estornuda Argentina o Brasil, nosotros estamos jodidos, ¿no? Entonces, bueno, Argentina en el último tiempo viene estornudando bastante así. Ahora dejó de estornudar un poco, ¿sí? Pero eh, el mismo Mujica decía cuando estornuda Argentina tenemos que estar alerta o, o, o Brasil, ¿no? O ellos se sienten un poquito ahí rodeados prácticamente, ¿no? Estado tapón Entonces digo, yo creo que hay mucha magia de oligarquía argentina en Uruguay que de los propios uruguayos, ¿no? Me parece uh -huh. a mí. Leila, sí. perdóname. Leila. No, lo que, lo que quería decir es que lamentablemente ese discurso de, un, de una élite económica uh -huh. después se instala en el, en el sentido común de una clase media que repite eso y se siente también afectada cuando tiene que pagar impuestos. Entonces, escuchamos claro. con, constantemente esto de pago impuestos eh, y eso no vuelve, yo invierto, creo en el país y después yo eh, sí. tengo que pagar más impuestos. ¿No? Es como que lamentablemente es algo que no, no se termina de quebrar nunca con el paso del tiempo. Esto de que la visión claro, minoritaria claro. de un sector se termine instalando, obviamente con la ayuda y la difusión de los grandes medios de, eh, de, uh -huh. de comunicación que pertenecen a esa élite en una clase media que también se siente afectada. Cuando en realidad, y estamos viendo que este, este impuesto a las grandes fortunas, aparte, va a terminar en las pequeñas y medianas empresas, en la reactivación económica claro, de los sectores claro. medios, digo. Eh, nada, me parece que hay que machacar un, poco, un poquito más con eso, ¿no? ¿Hacia dónde van a ir destinados esos recursos que salen de esas 12.000 personas que, aparte, durante la pandemia, lejos de perder, ganaron aún más? Eh, y me parece que esa es la responsabilidad claro. de los medios como nosotros, ¿no? Machacar con esto, ¿hacia dónde es, van a ir esos recursos? Exactamente, exactamente, ahí has dicho una verdad, eh, eh, estos tipos particularmente, digo, Techin, Clarín, eh, Arcor, sí, los grandes, mercado, los libre, mercado libre, Galperin eh, con mercado libre. mercado Bueno, mercado libre, bueno, mercado libre se ha llenado de guita en toda esta etapa de la pandemia y ni que hablar de los bancos, mis, mis queridos, hay mucha gente endeudada en los bancos, ni que hablar, y justamente los bancos lo que buscan, el sector banquero no bancario, el sector banquero los banqueros, ¿qué buscan? que vivas sacando créditos, viejo ahí está el negocio de ellos cuanto vos más gastes con la tarjeta de crédito y no puedas pagar el total está ahí el negocio de ellos, porque ahí después te empiezan a apretar te dejan te dejan dos o tres meses, bueno, ahora no pueden porque hay una hay, sigue estando vigente el famoso decreto no de, de, de pagar en cuotas aquellos que no pudieron pagar la tarjeta Sigue estando, está vigente ese tema, o uh -huh. menos hasta, no sé hasta, cuándo estaba vigente, si hasta fines de septiembre, creo. Bueno, no no recuerdo bien ahora. ¿Qué decís? ¿la, mora ¿La moratoria? Hablo hablo concretamente del pago de tarjeta. ¿Te acordás que gente que de pronto no podía pagar las tarjetas? Sí, la tarjeta sí, sí. Ofreció, sí, hubo no medidas. Me Exacto. ¿No? Y bueno, eso creo que está vigente, está vigente. hasta fines de septiembre, uh -huh. si no me sí. equivoco. Fijate después, a ver, después me voy a fijar yo también. Bueno, Eh, pero el sector banquero ha ganado mucha guita en, en este en este tramo de la crisis. digo El tramo de la crisis provocado por la... Por supuesto que ya Argentina estaba en crisis, pero la pandemia agravó la crisis argentina, no la crisis argentina, la crisis mundial agravó. ¿Está? Eh, la crisis mundial. Entonces, digo, eh, los tipos se aprovechan del malestar de un cier cierto sector de la clase media que no la está pasando bien, que está teniendo deudas, que no le entra guita, y que como yo te decía la vez pasada, es impresionante cómo han aumentado los precios en las grandes cadenas de supermercados. fíjate vos, eh, en Brasil está eh, totalmente en recesión y la economía se derrumbó aún, sin ser estrictos con la cuarentena, porque fue un verdadero desastre en Brasil con el tema de la cuarentena, y a las pruebas nos remitimos, hay más de 182.000 muertos, eh, la economía se derrumbó un 10% en el segundo semestre en el segundo trimestre, perdón, en el segundo trimestre. Entonces, uh -huh. cuando hablamos del segundo trimestre, estamos hablando abril, mayo, junio. ¿De acuerdo? Ni que hablar lo que hicieron en materia sanitaria, que terminó renunciando el, el primer ministro de Salud de, de Bolsonaro en aquel momento. Eh, así que imagínate el negocio de los banqueros, la guita, pero a millones, a paladas se llevaron, Leila. A Sin hablar. Entonces, bueno, habrá que apuntar esos sectores, y habrá que eh, concentrar eh, la atención en ellos, ¿no? En los banqueros, en los grandes empresarios, representantes del poder dominante, en AEA, va, en AEA, ¿sí? Está claro la, la, la Cámara de AEA que agrupa a todos estos, a todos estos eh, eh, atorrantes uh -huh. eh, antipatria que, que cada día la junta la palada Creo que la, la, la fortuna de Mañeto está bordeando, no sé si los mil millones de dólares, ¿no? más o menos claro. eh, eh, macri sí. tiene 540 millones el calabrés, como le dice como le dice berbi 540 millones digo bien 540 millones de dólares en la fortuna de Mauricio macri Así que Mauricio macri también va a tener que ponerla eh aunque esté en la reposera de Suiza va a tener que ponerla eh, pero bueno esperemos que eh, haya posibilidad o el camino Esperamos que el camino esté libre para poder llevar a cabo ese proyecto y plasmarlo y votarlo en diputados, cosa que la gente de Juntos por el Cambio está negada porque su líder está afectado, particularmente su líder. Y parece mentira que, que el radicalismo, el radicalismo que fue un partido que nació en, en fines del siglo 19 para combatir la oligarquía hoy esté sumida a la oligarquía y defienda a todos estos atorrantes, ¿no? Esta uh -huh. es la verdad. Sí. Eh, bueno, ya está, me parece que la, el radicalismo ha muerto, ¿no? Eh, veo un partido muy muy malherido y, y y casi muerto, fenecido, ¿no? No no me parece que no existe más el radicalismo. Me doy cuenta ya de cómo se los tratan los gobernadores radicales, ya ni siquiera diciéndole radicales. Son los gobernadores de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, ¿no? Es así la cosa. Claro. Sí, a, habrá que ver qué, qué no estrategias es. se, se, se dan para, por ejemplo, el 2000 el 2021, ¿no? Con, con las elecciones quedaron muy mal parados como partido dentro de la coalición en, en 2019. Quizás quiera tener ganar un poquito de terreno, recuperar algo de terreno en candidaturas en 2021. Hay que ver si tratan de jugar algún con algún mínimo vuelo propio, pero lo veo bastante bastante difícil y bastante quedados en, en la construcción política, eh, hacia afuera sobre todo. Y sin grandes aspiraciones, me da la impresión. ¿no?